To she she'd of her's morality She decides that she has one In the land of doing as she pleases. And outside in the cold The backdrops peel and the sets keep and The cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors To our if the show is through The looks away with the cube With the cool. That's a 1998 show, the Todd song no one ever sings, the Curfew Pro line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, scrolling by the screen. <laughs> quito yo otra vez, ¿eh? soy yo, soy yo, de verdad, que soy yo que que, que volví, ¿eh? joder, esto suena como el puto culo, no suena un, una mierda a los, los tal, a ver si subo aquí este coso, bien, ah, está, está claro que Anedonia no podía arrancar así, sin más, ¿eh? de alguna pifia, ¿eh? aunque no fuera muy grande, tenía, tenía que haber, en este caso, pues, que casi que ya pasó tanto tiempo, colegas, Que es que escasió, se me como furlaba toda esta historia. No de verdad, tengo que andar eh, mirando a ver qué. qué, qué hielo que.. qué botones tengo que tocar y qué tal. y casi con la tontería llegó la de Dios sin hacer programa. No, me vino una vez, hará como cosa de un mes, eh, <coughs> con el mi amigo básico básico y si hicimos aquí un, un programa la Nedonia, años de Anedonia, dos horas de anedonia que nos tiramos. Pero bueno, de, antes de eso ya igual llevaba un mes tranquilamente, un mes tranquilamente sin hacer programa. Y ahora, pues guapamente después de eso, llevo otro mes sin hacer programa. Esa es una de las ventajas que tiene hacer radio libre. Esto en una radio comercial, no podía hacerlo. Eh? Esto de que un día como apetez vengo y otro día como no me apetez, no vengo. Eh, por cierto quiero aprovechar esta noche para saludar primeramente a un tal enista eh, que está que está en el chat ahora mismo en el chat a ver ya que eh, este chat es nuevo eh, entonces no sé muy bien cómo como furula a ver si cojo a ver si cojo aquí sí tal no sé qué va esto sí vale hay aquí un, un tal enista eh, que que está diciendo buenas en el chat bueno en esta buenas buenas noches también también a ti eh? estoy encantado de volver a tener chat y de que la gente se envía el chat haría bueno y quiero mandar también un saludo por si acaso anda esta noche pero que me contó que el otro día casualidad sin saber si quiera eh, que se esté este programa a topolo a tu dando vueltas peldial. Un saludo para pa Josefina. Si ya queda por ahí, Josefina. También un, un saludo muy grande para pa ti esta noche. Esta noche que vuelve a Medonia, a Lesondes. ¿eh? Después de eso, este periodo cierto. Este nunca fue un programa así como muy irregular. Ya lo sabéis. Este programa, más bien, de todo lo contrario, es bastante irregular. Eh, ya veis que siempre digo eso de que no es muy acertado decir eso de el programa que se emite en Radio Cuca todos los jueves a las 10 de la noche básicamente porque entonces iba a estar diciendo una mentira porque no se emite todos los jueves a las 10 de la noche, emétese de algunos jueves a las 10 de la noche digamos que decir que todos los jueves a las 10 de la noche sería una eh, gran mentira pero lo que llega una gran verdad es que en caso de emitirse ¿eh? va a ser un jueves a las 10 de la noche en directo, concretamente hoy que lleve 12 de Payares y que son las 22 y 7 minutos de la noche, eh, está emitiéndose en directo a Nedonia. en directo y espero que te per bueno <coughs> ya sabéis que la periodicidad en todo lo que cabe ¿eh? y un bueno pues un refuerzo para para el sentiente ¿eh? si el sintiente sabe que tal día a tal hora va siempre a sentir un programa que por último que sea y guste y presta sentir bueno anda pues eh, genial siento ¿eh? Siento todos los hermanos Claro, lo que pasa es que si empieza a fallar Hoy ta, mañana no está, ta, tal Pues a lo mejor puede decir el, el intento de cuestión Mira, que den por saco, no lo, no lo siento más Y es verdad que eh, Como ya os comenté de alguna vez esto Esta manera de, de proceder eh, Responde a un un programa de reforzamiento eh, Como se decía Eh, no, el continuo hubiera sido si de razón, de bah, madre de Dios, yo no me acuerdo y eso que soy doctor en estas cosas y no me acuerdo, madre de Dios bueno, pues que eh, eso, que si se refuerza nada más unas pocas veces la tasa de conducta y más fuerte, porque vas a intentar de ir a sentir de ir a sentir, de ir a sentir si fuera siempre que formular y siempre tuviera y de algún día no tuviera, pues entonces es a lo mejor pasaban en ¿eh? pasaban probando dos o tres veces y no estaba por ahí que no vienen más y a lo mejor precisamente por esto de de poner el otro día no poner el tal precisamente por eso igual la gente vuelve a venir no sé no tengo ni puñetera idea tampoco yo una cosa que me preocupa demasiado ya sabéis, este problema yo fuego y préstame facelo que la gente lo sienta no deixa decha de préstame de que me disguste bueno, a veces sí, a veces no sé, siento medio un poquitín abrumado, por eso de que haya mucha xente sintiendo, lo tengo miedo de que a lo mejor las cosas que yo diga vayan a ser diferentes porque mucha xente le sienta, amé, espero que no espero que no, porque además como siempre me queda el recurso ese de que al fin y al cabo el anadónico mensal no existe ...más que más que los jueves a las 10 de la noche... ¿m? ...y el resto de la semana y otra persona totalmente diferente... ...pues mira, dentro de lo que cabe... ...tampoco me preocupa tanto... ...no sé, venga de ahí una que me esté metiendo, ¿eh? Y hoy, como, como muchas otras veces en la mia vida... Bueno, voy a empezar por el principio, que hay una cosa muy muy fallaiza ¿eh? para llegar a entender bien las cosas, eh, contarles desde el principio. ¿eh? El yo creo que ye, que hay la mejor manera de hacerles entender. Bueno, pues eh, eh, en este verano, eh, en la Semana Negra, Por bueno, empezar por el principio, coño, pues sí, empieza por ahí. En la Semana Negra, pues bueno, fue la, la misma fue de visita a la Semana Negra Y con eso de que sabe que a mí me gusta leer, pues quería comprarme un libro. Yo no estaba adelante, entonces bueno, pues y un poco mmm, difícil comprar un libro que guste a una persona que no está. ¿no? Eh, hombre, a lo mejor si conoces más o menos los autores o tal que gusten, bueno, pues a lo mejor es eh, más sencillo. no era el caso, no era el caso, eh, yo ya verdad que, a ver, digamos que básicamente, fundamentalmente préstame el yer, eh, llevo prácticamente de todo eh. Cada vez menos, según van pasando los años, soy más repugnante. Y pásame lo mismo con las películas o con los tal... Con la bueno, con la música no, todo lo contrario, cada vez siento más. Mira, te iba a decir que igual ya era una característica de la edad, pero por lo que veo, no necesariamente, no necesariamente. Volver a ser repugnante debe ser más bien cosa mía. ¿Mm? Bueno, pues yo con los libros tengo que reconocer que ahora estoy un poco más repugnante de lo que estaba. ¿eh? Soy un poquito más escollido lo que ya era. En antes leía de todo. <coughs> Cualquier libro que caiga en mis manos, podía gustarme más o gustarme menos, pero bueno, yo leía lo igual. Cuido que, no sé, tendría ya por lo menos 19, 20 años la primera vez que empecé un libro y, y me dije, madre de Dios, que tostón, en un, un seguí. Y el libro que ya la, la de mi madre acaba de sacar el premio Planeta o algo por el estilo, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Este de. Sé que ya era de la. Ay, una escritora que fue muy famosa en ese momento, pero que. Ah, mira, si vos digo la verdad, ni siquiera me acuerdo de, de cómo se llamaba. Eh, el libro, de fecho, no sé. Creo que ya era Beatriz y los cuerpos celestes, ¿eh? Bueno, empecé a Hielo y, y creo que en un paseo de la página 15 o 20. Una cosa eh, una cosa muy extraña para mí, porque yo tenía eh, esa obligación, no sé si bien de la educación en, en, este, en esta cultura más o menos cristiana, ¿eh? de, del que si lo empezaba pues tenía que acabarlo, nunca daba otro. ¿eh? Eh, ese cierto, esa cierta necesidad de sufrimiento, es ¿eh? cierto... de cierto sufrimiento no sé si ya os digo que no sé si es verdad o mentira que fue por ese motivo pero el caso de que yo hasta entonces todos los libros que, que, que entamaba eh, y eran para acabarlos no podía entamar y desearlo hombre, es verdad que antes eh, en el instituto eh, los típicos libros que te mandaban ayer en clase de literatura bueno, pues hubo de algunos que no los llegué del todo pero no llegué exactamente empezarlos y no acabarlos era más bien pues saltar páginas ¿no? o estar yendo en ellos o de repente pescan cierto de que eh, topar ese no sé dónde en el terreno que no había todavía. Pero sí que había una colección ¿no? que era los clásicos de la editorial austral, me parece. que traían unos comentarios de texto realmente interesantes y bueno pues a través de los que podías más o menos leer el comentario en cuanto a leer el libro y bueno pues solía solía ser abondo como para poder eh, para poder eh, bueno pues pasar el trago, hacer un trabajo y se torpecía, hacer un examen, y era, solía ser abondo eso el tampoco lo fijé muchas veces, eh, pero el de que por ejemplo la, la regenta Esa grandísima, al parecer, novela de, de, de Lopoldo Las Clarín, la meta bueno, pues a mí personalmente pasé un peñazo, ¿eh? pasé un peñazo, no el y bueno, pusime con ella, de la manera que, que leía yo los libros que me mandaba el yer, que ayer sin prestayos mucha atención ¿eh? a través de una técnica de lectura rápida, consistente en, en pasar a los huellos rápidamente, coger una palabra de cada tres o cuatro y, más o menos, con eso disfaciéndote con el argumento. Pero, bueno, ni siquiera lo hice porque, bueno, parecióme realmente peñazo. Y cuando tuve la posibilidad de, de, de analizar ese comentario de texto en aquella maravillosa colección de, de clásicos de la de lectura lustral, Pues entonces estiréme por ello, ya no, ya no seguí, ya no seguí con ella. Cuido que llegue, eh, sí, mira, igual llegue el pocas es la única vez también que hice eso, porque sí que hubo muchos que directamente no los llegué, ¿eh? que directamente ni siquiera empecé. Fui ya por el comentario de texto rápidamente. Más que nada por eso que ya comenté aquí otras veces, que vamos a ver. Um, a mí siempre me gustó leer. ¿eh? Y se me pareció que era una verdadera putada. tener que dejar de leer las cosas que yo consideraba interesantes para leer las cosas que me mandaban en la clase de literatura. ¿eh? A mí gustaba el leer muchas cosas. ¿eh? Y yo quería leer las cosas que a mí me gustaban, no las que me mandaban. Supuestamente además, eh, todas esas clases de literatura en las que te mandaban leer libros, sobre todo en un tiempo más... Más temprano, cuando eres más rapacín, pues igual ya se supone que, oye, pues escogiste literatura y porque te presta, ¿no? Bueno, pero se supone que todo eso tenía una finalidad, un objetivo, que ya era la, el, el animar a la que los niños hieren eh, o yeremos. Yo creo que cumplían exactamente la función contraria, ¿eh? porque claro está que si un rapacín de. De, de, de 15 años, vamos a poner ya 15, que son muchos son rapazes de 15 años, mandar un El del Quijote ¿eh? la regenta ¿eh? pues hombre, o el libro, yo que sé, que a mí cuatro que me gustaron, pero que yo reconozco que no serían el preste de la mayor parte de la gente, por ejemplo yo que sé, el cuerdo en vez del de árbol de la ciencia, de Pío Baroja a mí me pareció muy interesante o la familia de Pascual Duarte, de Cela, a mí, prestaronme, ¿eh? prestaronme esas cosas pero, vamos a ver, reconozco perfectamente que, que la, la, bueno, pues a mucha gente puede no prestar ellos no sé del sopreste, a mí, prestaronme porque como soy pesimista existencial bueno, pues ese par de títulos, concretamente, pues parecieron una, unas, unas cosas muy interesantes y es curioso porque de aquella también un día no era pesimista existencial ¿Eh? Pero bueno, se ve que fue no la, la preparación. Ya, ya debería estar dentro de mí el, el huevo de, del pesimismo puesto. Y bueno, en fin, eh, cosas. Bueno, pues eh, todo este rollo de la mi afición por la lectura, y sencillamente una introducción para eso que hizo la, la mioma eh, Las Hermanas Negras. Para los que no la conozáis, que la mayoría, yo y que ya no me atrevo, la mayoría de los que puedan sentir este programa, supongo que sean de, de Ubiéu o de los alrededores, que allí donde está. Radio Cuca Tanubieu y bueno, pues en algunos alrededores y tal, pues también se nos siente. Lo que pasa es que ahora con el rollo de que pone internet, en, siéntesenos en cualquier parte del mundo, pues bueno, puede haber gente guapamente sintiendo anedonia en otra parte del mundo. Eh, me encantaría de fecho que se me metiera en el chat la, la mi amiga María, que... Eh, que siente el programa de Casa a Dios y que gusta meterse al chat. Lo que pasa es que, bueno, esto que tiene el venir unas veces y otras no, pues eh, pierdes la, pierdes la... la fidelidad a lo mejor de, de esa serie de personas bueno pues que sigamos seguimos en todos con el tema de la de afición a la lectura y que a lo mejor tengo que explicar lo que lleva la, la semana negra porque a lo mejor hay gente que no llega aquí y no lo sabe la semana negra pues viene a ser una feria eh, que ya al mismo tiempo literaria y, y también y también eh, gastronómica chunga ¿eh? De ahí un tal Macetu. Ah, coño. Ah, no. Pone West 394. Pero igual y el Macetu. Bueno, si es Macetu. Eh, de saludos anedónicos, Saludos, Macetu. Si esto a lo mejor. Bueno, ahí poner. Pone eh, West 39. No, pone G394. ¿eh? Baja, vaya cantidad de peña que se está metiendo en el, en el chat. Ahora mismo estamos. un, 2, 3, 4, 5. aunque de momento nomás escribimos tres pero bueno, y yo personalmente no creo que escriba más porque oye, pues a la gente me puede decir lo que quiera por el chat y yo como lo tengo aquí delante, respondo yo falando ¿no? que lleve mucho más a falla y, y bueno que estaba con la explicación de lo que lleve la semana negra, que lleve una mezcla de feria, oficialmente lleve una feria literaria referida fundamentalmente a lo que lleve el género de la, de la novela negra policíaca. Luego resulta que lleve de todo tipo y ahí hubo gente, hubo personas de, de escritores, por ejemplo, invitados, dando, dando charres de, de toda atriba. Y decía que también lleve una feria gastronómica, pero de gastronomía chunga, porque bueno, pues lleve. Eh, yo creo que tantos puestos como hay de, de venta de libros, hay los de, de venta de. Que si de kebab, que si de hamburgueses, que si de patatas frites, que si de este tipo de cosas. ¿Mm? Cosa que yo pienso personalmente que llee un acierto. Porque ye una manera de aficionar mira a la gente a la literatura, de la que van a comer el algodón de azúcar o el hipato de esfrites o la de mi madre. Pues dice, venga, a ver que, ye, que ye esta cosa ye, eh, llena de papeles. Coño, mira, un libro. Oh, meja, mira, tiene letres, discos. Igual se aficionen a la lectura. ¿eh? Que no es obligatorio, pero que yo cuido que llee muy bueno. ¿eh? Que llee muy bueno el hierro. lo que sea. ¿eh? Eh, ya lo dije y también aquí bien de veces que yo eso de que ¿Mm? que haya uno, un grupo de gente por ahí que se eh, que se dejen para sí el, el derecho de decidir o la prerrogativa de decidir qué libros son buenos y cuáles son malos pues que quis que te diga ¿eh? yo <risa> lo siempre eh, a mí que me digan que lleva mal un libro que resulta que vende miles y miles y millones de ejemplares, pues oye mira vale será todo lo malo que quieras o como mmm, me pasó a mí mismo cuando leí el, el código da Vinci ¿eh? y bueno pues sí las críticas te diciendo es que lleva era una porquería de novela que no sé qué que ya era malo que tal pues yo que quiso te diga... un libro que me tiene enganchado leyendo hasta el, hasta las tantas de la mañana porque cuesta me de salud pues bueno malo malo igual nunie o bueno, habría que ver a través de qué criterios se, ¿eh? pues que lle malo. Bueno, lo que te vemos, pues en esa feria gastronómico-cultural literaria eh la mi mamá un día que foi a visitarla en la última la última edición, pues dijo, "Oye, pues tengo que llevar algo al rapaz y al rapaz guste yer. ¿Qué eu gusta? Pues no tengo ni puta idea. Casi todo por lo que él dice. Bueno, pues cogió un libro, no sé si al azar o, o, o si los cogió de alguna manera. Eh, y era un libro que se titulaba Autómata. ¿Mm? Eh, joder, la, la putada que ahora no Adolfo García me parece que ya era el, el autor. Era un, y era un escritor español. Y bueno, la historia no llega ninguna ninguna maravilla, ¿eh? ninguna maravilla. Uy, mira, qué ilusión, perdonad que corto otra vez, pero me María en el, en el chat. ¿eh? dime por fin coinciden los tres elementos indispensables para sentir la experiencia en Edonia. Sí, hombre, sí, pues oye, encantado. Eh, emisión, chat y el acedónico, pues sí, aquí estoy, aquí estoy. que últimamente estoy poco, pero bueno, porque bueno, pues hay una serie de circunstancias que no me permiten dar más tiempo, pero bueno, estoy encantado, porque hay aquí bellos amigos, está María, está Macetu, está... El enista no, eh, no sé quién es, enista, pero bueno, yo encantado de que esté aquí también. Eh. Por cierto, que la veteranía... Eh, ...contrariamente a lo que pudiera parecer... el chata ne la veteranía... ...nun un grado, eh... El que, ...el que se meta esta noche... y tiene el mismo... ...el mismo derecho y los mismos privilegios... ...que todos los que lleven metiéndose mucho tiempo... ...aquí valen, valen todos... ...bueno, pues seguía... ...con el libro de sí... Eh, ...autómata... De, ...de Alfredo García... Yo un libro que en principio... pues por la temática tampoco tenía por qué por qué atrayeme pero que sin embargo bueno pues enganchome lle un libro que sencillamente lo que narra y la historia de un paisano que bueno de fecho vamos a ver la cuestión Y la narración que en, en Funchal en Madeira que bueno yo por circunstancias eh, sentí mucho hablar de de Funchal y Madeira y me, lo, me describieron esa ciudad muchas veces Pues que bueno, alcuéntrase allí todos los días y entonces uno de ellos está contando y la subida prácticamente al otro. Y está contando y que bueno que siempre toda la vida eh, quiso ir a conocer la isla Desolación, la, la tierra de Fuego, eh, allá abajo entre, entre Chile y. Entre Chile y. Perdona, joder. You've been dropped out of chat to a long period of inactivity. Joder, pero yo quiero leerlo, no quiero que me... Oh, madre de Dios. Ala, refresh. Cago en la puñeta. Perdona, y hay que... A ver, en el chat. Esto no tiene ningún sentido. Porque vamos a ver qué... Qué coño si... Ah, de verdad, eh. Dime que llevo mucho tiempo inactivo. Coño, inactivo, joder. Yo... A ver. Yo se supone que estoy... Vale, aquí estamos. Joder, otra vez. Nuevo en el chat, pero siéntate veterano. Ah, bueno, vale. Sí, de verdad, soy nuevo en el chat, pero me siento veterano. Ah, no, pone... Ah, no, no pone eso. En Insta, pon... Que ya nuevo en el chat, pero que ya es sintiente veterano. Ah, pues alegro, me, alegro, me de que... ...de tener un sentiente veterano... ...que se anima a meterse al chat... ...que por lo visto voy a tener que... ...que dar de ese mes en cuando al chat... ...porque si tengo mucho tiempo sin poner nada... ...va y... ...y, y me out... ...que porque que viene a ser una cosa así... como que me echa... ...bueno, no pasa nada... ...si yo es tan sencillo... ...como, do, como da y de ese mes en cuando a... ...al botón, doy al botón... ...y, y, y no pasa nada... ...bueno, seguimos, joder... ...vaya el largo que se está haciendo esta... ¿eh? Que llena más la introducción yo lo que quiero hablar y otra cosa pero claro para hablar de esa otra cosa pues tenía que hablar de la mi afición a la lectura de cómo la la mioma fue a la feria esa el literario gastronómico chunga y, y, y me marcó un libro ¿eh? En el que, bueno, pues un personaje, ¿eh? dos personajes que están en funchal, que deben ser gente adinerado, porque allí no se dice que estén trabajando ni que nada, sencillamente, ¿eh? alcuéntrese todos los días, que si en la cafetería de tal, que si en el hotel de cual, que se. Entonces, bueno, supongo que será que están que ocioso, que se gente de perres. Bueno, pues la cuestión es que uno de ellos, ¿eh? una de estas personas de perres, toda la vida tuviera la ¿eh? el interés en, en viajar a la isla de Solocio que está en la tierra del fuego no sé si pertenece a México a Chile me parece que es chilena ¿eh? bueno, a México madre a argentina <risa> a argentina no sé si pertenece a Chile o argentina bueno la cuestión de que eh, bueno pues el libro narra el su viaje en un buque mercante eh, donde De, de madera, creo que es a la, a, a la tela de fuego y tal y va preñándolo todo ello de historias históricas, valga la redundancia eh, de, bueno, pues de, de, de la propia funchal, de las diferentes escalas de, de aquel barco de, de la propia esa desolación y todo ello eh, camina alrededor de la historia de un autómata que parece que fue instalado allí por los tiempos de Felipe II Eh, para meter miedo a, yo que sé pues, un vecino que sería los marinos ingleses, bueno, decía el libro, coño, pero no pero no, pero no me acuerdo eh, me acuerdo, después de ese el libro leí muchos otros y a ver que ya no tengo yo, eh, las mismas capacidades cognitives ya no son las que quieren entonces, es, oye, pues tampoco pasa nada porque se me olvida olvidado una ocasión bueno, pues la cuestión ya que eh, entre otras muchas cosas de las que falaba aquel paisano que se llamaba Oliver Griffin ¿Eh? Pese a ser español tenía un, un apellido inglés, explicaba él por qué, de ¿Eh? dónde no, no venía este, este apellido. Bueno, pues una de las cuestiones eh, que repite mucho a lo largo de, de la son narración, es eh, que eh, en la coincidencia de ese apellido Griffin con el hombre invisible de la, de la historia clásica, eh, de la peli clásica, el hombre invisible, que se llamaba también Griffin, Bueno, pues que él entendía que esa capacidad o esa tara de la invisibilidad pasara a él, en el sentido de que muchas veces, pues como que pasaba desapercibido en en situaciones, no, como que la gente no se percataba de que estaba allí, que falaba y que no lo sentían, bueno, cosas, cosas así, ¿no? Y bueno, pues a mí resulta una cosa muy muy curiosa porque yo pescancieme de que a mí normalmente pasan lo mismo. Por un lado tiene sentido, ¿no? Porque bueno, pues yo falo despacio y falo bajo, entonces tiene sentido que, bueno, pues que no me fega notar en, en los grupos porque la gente normalmente tiende a hablar, eh, sobre todo, bueno, yo iba a decir sobre todo ahora, qué sé yo, igual en antes también. Eh, a hablar eh, rápido y, y en voz alta para hacerse sentir, pero enriba de de los demás. Y es verdad, y la, la comunicación hoy en día y es muy muy agresiva. Eh, y es muy agresiva la, la comunicación entre las personas. Es agresiva en, en ese aspecto. Eh. Mm, Refiero a ver los tres estilos de comunicación: el pasivo, el. el asertivo y el agresivo, el agresivo que es más de, de imponer la, la so, ¿eh? la so, la, el somesaje, al ¿eh? de los demás, pues yo pues que me ¿eh? pues yo meca, pues igual yo también soy, soy invisible de esos, y desde entonces, bueno, pues hice de algunos experimentos, yo ya sabía, pues por ejemplo eso, que, que se me sentía poco, Eh, que a lo mejor pues estando en grupo yo decía de algo y la gente seguía hablando como si no lo hubiera sentido probablemente sencillamente porque no lo sienten ¿no? a yo no sea, era consciente de, de este falar bajo mío ¿no? eh, bueno yo sencillamente pensaba que que falaba al mismo volumen que todo el mundo cosa que para ser que no es verdad yo falo en un volumen muy vecino ¿eh? Faló un volumen muy baixino y si no me pescancio, pues puedo llegar a pensar, para mí, que estoy falando a un volumen normal y que la gente que está al alrededor no me siente. Tengo yo que, que esforzarme en hablar más alto de lo que yo considero normal para que la gente me sienta. De hecho, eh, muchas veces comento lo yo con, con otras personas. A lo mejor estoy hablando un volumen que se supone que es normal y digo, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? estoy hablando bien y tal? Sí, sí, normal. Digo, bueno, pues yo, para mí, ¿eh? si yo tuviera que decir cómo estoy hablando, diría que estoy gritando. ¿eh? Diría que estoy gritando. Y dice, bueno, no, pues no gritas en absoluto. Pues ya ves, yo, yo parece que, que grito. Entonces eso igual lleva un poquitín la eh, una, una razón de, de la mía invisibilidad. En realidad sería la, la, la in, inaudibilidad, más bien, ¿no? No se me siente. Pero bueno, yo creo que el, no sentíseme porque al fin y al cabo a ver la, la comunicación oral. Eh, y la fundamental en el, en el ser humano Hombre, los expertos dicen que no, que es mentira Que el 70% de la información que lleve eh, a través de, de vía visual No de vía auditiva No sé si es verdad, o yo mentira Yo, pues, cancionme de que si una persona no fala Bueno, pues, transmite mucho Porque está transmitiendo a través de todo el lenguaje no verbal Pero, indasina, pues, bueno pues, Como que queda un poquito relegado ¿eh? Relegado Yo, eh, lo que pasa es que, eh, bueno, pues la mió inaudibilidad, no sé si estaré diciendo bien, inaudibilidad, bueno, pues que sí que llevo una cosa que más o menos, más o menos puedo tener, puedo tener asumida la razón y las causas y demás, pero quise probar también si realmente soy invisible. Yo de algunas veces eh, pensaba que, bueno, pues que sí, que... que podía llegar un momento en el que la gente que estaba a mi alrededor cuando estaba en grupo, cuando estoy en grupo, cuando estoy eh, solo con otra persona o en un grupo muy pequeño, pues normalmente no soy invisible. O bueno, igual sí. No sé. Bueno, no, cuando estoy con otra persona nada más, no. Nunca se me dio el, el caso. Pero sí que es verdad que a lo mejor tanto mm, sencillamente con un par de ellas sí que, sí que puedo darse el caso. Ah, pues sí. Sí, sí, ahora estoy pensando y, y cuido que sí Pero bueno, igual, de todas maneras estamos estamos hablando de grandes grupos Bueno, de grandes grupos, a lo mejor cuatro o seis personas ¿eh? Tampoco ¿eh? tampoco estoy diciendo un gran congreso Pero sí que me pescacé eh, de que puedo llegar a pasar absolutamente desapercibido Y hice un, un pequeño experimento que me parece que también mencionaba que el libro O, o no sé si lo... Y lo saqué de, de otro sitio, la verdad que, que no me no me ahora mismo. Pero bueno, eh, hice muchas veces un experimento muy guapo. A mí, bueno, muy guapo, ¿sabes? según para quién, ¿no? Bueno, yo he me una cosa que llegué eh, muchas veces cuando eso, pues una persona tal, varias personas formen un, un grupo y es bastante normal, ¿eh? bastante habitual que formen un, un corro ¿no? Que se pongan en un, en un círculo y, y falen ellos de, de la cuestión que es ella, bueno, o de la cuestión o de las cuestiones, o mmm, para echarse unas risas, o para lo que sea, ¿no? ponen un círculo. Yo me eh, más una vez eso de estar en el, en el círculo y de cómo la gente, eh, yo creo que de una manera totalmente inconsciente, eh, empieza a moverse, a dar pequeños pasinos, por pa el lado, por el otro, bueno, que no son nada, son sencillamente casi moverse en el sitio. pero que llega un momento ¿eh? en el que eh, yo quedo fuera del círculo ¿Mm? hay un círculo y, y, y yo y entonces es, dice yo voy a hacer el experimento de volver a meterme al círculo a ver qué pasa y entonces es, pues en alguna vez que me pasó esto pues yo volví a meterme al círculo Y la siete siguió haciendo esos pequeños movimientos eh, inconscientes de tal manera que yo volví a quedar fuera del círculo. ¿eh? Eh, Avontóme una cosa muy interesante, eso de, de ser invisible. A lo mejor tiene que ver también mmm, con que bueno yo soy bastante de estático, ¿no? Y quizá esos movimientos, pequeños movimientos inconscientes que son la cosa más habitual y más normal del mundo entre entre tres personas, pues a lo mejor mmm, yo no, no soy susceptible a ellos, no los emito, la mi conducta no no emite esos esos movimientos espontáneos, ¿no? Vamos a llamarlos espontáneos. no lo sé a lo mejor a lo mejor y por eso pero pero fíjame, muchas gracias porque eh, súmase sumase bueno pues al fecho ese de que habitualmente eh, no sé yo digo cosas y la gente sigue falando como si yo no hubiera dicho esa esa cosa eh, que hemos digo puede ser por el mismo volumen de voz pero claro cuando ves entonces eh, cansas también de estas otras cosas como la, la exclusión de los círculos Me ¿eh? llamo así, ¿no? Que da, me gusta, ya sabéis, me gusta, me pone nombres rimbombantes a los fenómenos ¿eh? voy a llamarlo exclusión de los círculos ¿eh? sí, vale, voy a dedicarme ¿eh? <ríe> exclusión de los círculos y sabéis por qué por qué me por qué me acordé esta esta noche de, de ese tema ¿eh? bueno, pues porque eh, la mi familia ¿eh? lleva, pues no sé si es una familia de las de más habituales chulgáis ¿Mm? vosotros a ver si ye como como les vueses pero la mía familia y de gente muy muy barrona ¿eh? de estos que cuando se juntan unos cuantos gusta y falar al alto la lleva montarse un grigae tremendo yo tengo que reconocer que no sé si sea por la mía invisibilidad o por qué eh, bueno a mí no me gustan esas situaciones a mí hombre a ver soy uno de los míos apellidos ya sabéis de hiperacúsico La hiperacusia implica que sonidos o ruidos que para otras personas pueden ser normales, pues abultan al hiperacusico abultan y muy molestos, eh, muy molestos y pueden llegar a ser insoportables. Hombre, yo a ver la mía hiperacusia, digamos que no está diagnosticada por ningún, eh, ningún licenciado en medicina, ningún doctor en medicina, eh, ...doctores y que la mayoría de los que se llaman a sí mismos doctores... ...son licenciados, por los sepáis, ¿eh? En medicina, en otras cosas no, pero en medicina sí. Bueno, volvemos al tema. Que resulta que... Eh, ...con el que estaba... Ah, eso, que no llegue que nadie de me la tenga diagnosticada. ¿eh? Eh, anedónico y es hiperacúsico porque hicimos tú unas pruebas y sale qué tal. No, eso no, no viene en ningún sitio. Pero bueno, sí que es sí verdad que... Que, que a mí hay muchos sonidos que no hay de protesta cuando lo siente y que a mí molesta mucho. ¿eh? Uno de ellos es el hablar alto. El hablar en voz alto es una cosa que llevo la muy mal, ¿eh? realmente muy mal. Entonces, cuando se junta un grupo de gente de la, de la, de la familia que son básicamente barrones, son barrones todos. Yo, yo cuido que quitando a, a, al mi abuelo y a mí. ¿eh? Que somos dos personas mmm, más bien tirando a tranquiles y posáis, ¿eh? cuando todos los demás son todo lo contrario. Y además, eh, además de hablar de alto, ¿eh? Eh, son bastante, son, yo cuido que muy de, de tratar de, de imponer, Eh, de imponerse a través de la agresividad de la voz no de la agresividad de pegarse, eh, pero sí de intentar falar más alto que los otros eh, y son de los que recalcan la validez de su argumento eh, sencillamente expresándolo en voz más alta eh, no con, con un argumentario de razones, y tal, no, sencillamente porque lo dicen más alto y con un tono pues bueno pues más agresivo si quieres A mí un, llama mucho la atención el ver, hombre, a ver, ya un poquillo también el mensaje social que, eh, que, que se recibe a través de vemos el debate político y lo que fan en Dietrias los trastos. vemos eh, debates en la tele y ya no son debates ya no hay debates de expertos son debates de gente que pega voces y eh, que sencillamente el único argumento y pegarles voces eh, de una manera más más fuerte en voz más más alta que ...que el anterior, que el anterior interviniente. Bueno, pues yo cuido que, que nada na, entre la mía familia yo una cosa parecía. Y hoy, curiosamente, bueno, pues vino una, una parte de la familia... ...que son gente de yoñe de, de, ¿eh? de muy yoñe Y bueno, pues juntámonos ahí unos cuantos, tampoco muchos, ¿eh? Tampoco muchos porque... yo les las grandes reuniones tampoco les llevo bien yo cuando hay mucha gente no lo, no lo llevo bien no lo llevo bien, no sé cómo estos que es angustia no sienten ansiedad, tal no, yo sencillamente no me, no me prestan ¿eh? me prestan y ya está no va más allá la cosa y ya pues digo, bueno, pues hoy juntaríamos qué sé yo, ocho o nueve personas tampoco muchas más pero fíjeme mucha gracia porque, eh, bueno, pues poniese a, a falar, ¿eh? y bueno muchas veces yo yo no intervengo ellos ¿eh? sencillamente yo estoy allí pero hacían muchas gracias como a lo mejor me preguntaban de alguna cosa a mí y, y era otro otra persona cualquiera la que respondía o yo empezaba a responder y en antes de que yo hubiera acabado de responder pues ya eh, oye pues ya seguían con el con el discurso no eh, claro en otro a lo mejor a lo mejor son esos los normales no Esas otras personas que en una situación similar, que te cortan la respuesta, lo que hacen ya es seguir con esa respuesta levantando más la voz. ¿eh? Por ejemplo, intentar imponerse. Bueno, pues puede ser, puede ser. Pero yo como sigo un en esa... esa filosofía de... taoísta, si quieres llamarla de esa manera. Eh, esa de ser agua, be de water. ¿eh? desearlo pasar. Pues yo, la verdad, que prefiero callar. ¿eh? En el momento que me desvíe en el curso, pues yo callo y ya no sigo, ¿eh? Y luego fue gracias, ferme mucho, porque empiezan a explicar cosas cosas que me concierran a mí, son de la mi vida, y explicanles mal. Pero yo, la verdad que paso a intervenir, paso de intervenir, para corregir eso tal, porque bueno, no importa. O falen de cosas de las que yo soy, entre comillas, experto, ¿eh? Pues bueno, a lo mejor sencillamente porque tengo un, un papel firmado por un rey y un ministro que dicen que lo soy, no por otra cosa. A lo mejor resulta que tampoco es una gran cosa, pero bueno, por ahí, qué sé yo. Y, y pones a explicarles ellos que ¿eh? supuestamente debieran hacer más caso a, a lo que dijera yo, o, o decir, vamos a ver qué esto y que se supone que sabe ah, Dícenlo a ellos. ¿eh? Y yo, cuando la gente tiene más ganas de hablar de que, que de otra cosa. Ya sabéis que el, eso que digo, que dije ya muchas veces, que, y que digo muchas veces también cuando estoy por ahí eh, como, conversando con gente y tal, que como mucho, cuando una conversación, la gente considera una, una conversación civilizada, aquella en la que no necesariamente eh, una persona, un receptor, escucha lo que está diciendo un emisor, sino sencillamente aquella eh, la que cada uno espera su turno para hablar. nunca prestando atención ninguna a lo que dice el otro, pero por lo menos tiene la decencia de, de estar en silencio mientras nun eh, mientras está nun escuchando eh, al de aliao Yao y, y, y espera que ese el otro se calle para falar él. Suele ser eso de él, cuando está uno mirando para ti, sí sí, si sí, si sí, sí, sí, bueno acabaste venga pues ahora yo bla sí, bla sí, yo, yo muy curioso pero pero pasa mucho En general, yo creo que la gente no tiene ningún interés en ¿eh? cuando está discutiendo, cuando está debatiendo, eh, no tiene ningún interés en llegar a una conclusión. Por fortuna hay muy honrosas excepciones ¿eh? Eh, de gente que al, con la que yo al mayor discuto y que no tienen ningún problema en decidir, llegar un momento y decir hostia, tienes razón! Y muchas veces yo mismo soy el que dice no pues calla eso que estás diciendo tiene mucho más sentido que lo que digo yo y tal. ¿eh? Siente que tiene algún interés en agarrar una síntesis. ¿eh? La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente, eh, yo cuido que el único interés que tiene es defender la su, ¿eh? la su opinión. e Incluso si en su interior llega de algún momento a, a pensarme que hago la mar, este tiene razón. Hostia, no, pues entonces tengo que defender lo que yo decía con más ahínco todavía, porque lo que no me voy a hacer es ¿eh? de, de ahí la razón a este. ¿eh? no me parece a mí parez, me lo llevo os digo eh a mí parece y ya por comento que yo cuido que lleve lo que lo que se lo que se promueve lo que se vende ¿eh? tú ves yo por fortuna ya no veo la tele mucho pero cuando dejé de ver la tele lo que se llevaba ya era pues bueno debates en los que a mí me, me siempre me sorprendía mucho lo de los debates en los que participar participaba siempre los mismos ¿Eh? En, en cuenta de oye, pues aquellos debates de antaño de cuando yo ya era niño que cada programa como trataba un tema diferente llevaban a un opinador opinador no, que de aquellas todavía no existía así, ese oficio, o esa denominación de opinador ¿eh? llevaban expertos, coño, que sabían de aquel tema y entonces falaban entre ellos y, ¿eh? ahora no, ahora de repente ¿eh? sale un montón de gente ¿eh? son siempre los mismos pero opinen de, de, de cualquier asunto ¿Eh? como dicen los barrones en el y de, de, son como dicen son confidenciandes que presumen de saber aunque no acabo le ve, de cualquier asunto según entender ¿eh? y una cosa y una cosa curiosa y una cosa curiosa pero bueno tengo entendido que ahora allí todavía eso pero pero más ¿eh? llevaba ya, ya al, al extremo y no penséis que estoy hablando nomás de yo que sé pues de de, de los programas del corazón ¿eh? Que, que yo por por suerte no veo porque no veo la tele pero por desgracia de alguna vez me lo tomo porque bueno pues a lo mejor voy a ver a, a, a la familia y tienen puesto un programa de eso y que se dedican sencillamente a berrar unos contra otros y unos por encima de otros ahí, ahí ni siquiera respetan los turnos para hablar ¿eh? ahí dedíquense a dedíquense a A, a intentar sencillamente falar más alto que, que el de los Pero no, no, no me, no me refiero nada más a eso. Refiero, por ejemplo, a los opinadores, y ahora sí, ¿eh? el oficio este de opinador profesional, por ejemplo, de, de los emisores tradicionales de radio, los emisores que suelen, fa, que faen, como dicen ellos, análisis políticos, tertulias políticas, en las que resulta que todos los días salen los miembros. Bueno, vale, sí, que puedes decir, no, eh, que yo soy periodista, y entonces entiendo de muchas cosas, entiendo de política exterior, y entiendo de interior, y... No, pero yo curioso, porque, oye, vale, sí, un argumento puede ser ese, ¿no? Yo entiendo de muchas cosas, pero, y, de de unas más y de otros menos, ¿no? Y como yo que te desgañites todos los días intentando defender la adopción... ¿no? Luego más eso, en falen. en yo que sé pues así tranquilamente intentando llegar a una conclusión y tal o no sencillamente defienden que aún la opción ¿eh? y ya os digo yo cuido que aunque ¿eh? en el foro interno en algún momento llegaren a a, a de que la opción no llegue la correcta seguramente seguirían seguirían defendiendo inda con más ¿eh? inda con más fuerza y con más y con más potencia eh, la opción esta que que de, que de mano, que de mano defendía. En fin, anda, sentí un catenín. Pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Si sí. va a ser interrumpida la pulcritud del mármol no de los palacios por la rapida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del poderoso Alto Paz. del que atribuye la norma y se han Entiendo anedonia Anedonia. se sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha la radio Liebre Duvier. Una de las radios libres más veteranas de, eh, del Estado español, del Reino de España. No sé si habrá de alguna que sea más vieja que nosotros y que te ha en Activo. Pero bueno, nosotros somos de. Estamos en el grupo ese de los que arrancaron ahí en. la los sentamos de los años 80 a hacer radio libre y que, bueno, pues pese a los ataques y los intentos de llanos bueno, pues seguimos aquí tenía ayer un un debate interesante en una una celular paralela, supuestamente esta radio libre eh, fórmula bueno, gestionase a través de una asamblea abierta ¿eh? que yo como en un midnight, de, de, de, últimamente unos cuantos estamos diciendo que funciona en realidad eh, por ninguna asamblea, funciona por inercia, eh, sí. furro sola, porque bueno, pues ¿eh? esto siempre, el otro día con Alana Básico, si vos descargas este eh, programa anterior que hicimos, ahí eh, explicamos un poco bien cómo ¿eh? como llega como como, como la esta esta radio. Eh, tenía un, un discutido ayer, ayer mismo sí, con un con un rapaz, un compañero de de la radio, que supuestamente iba a arrancar hacía mucho tiempo que no hacía el programa y iba, iba a arrancar otra vez eh, en el horario, en la hora anterior a la mía, pero eh, llegué aquí y estaba. Eh. Supongo que eso diría algo al, al controlador total, que era el que me comentaba esto. Pues decíanme el controlador total, Yo estaba con, estaba con el fío del agobio ¿eh? y estábamos comentando que, bueno, pues que lo mismo que dijéramos en la nave secuyó en ese programa, que Radio Cuca que seguía aquí, seguía metiendo, eh, pese a los que hacemos Radio Cuca, ¿eh? que la verdad que, bueno, pues lo mismo al que yo opinamos que mostraremos mucha desidia, mucha desidia ya No sé si decide ya por el cansancio, por la edad, ya, ya no somos mocinos, en ¿eh? La radio, oye, pues este tipo de.. Yo cuido que todo este tipo de, de proyectos que requieren pues muy, mucha implicación y tal, no necesariamente eh, tienen que llevarlo gente mozo, pero sí es más probable que haya gente mozo que te haya dispuesto a. a ofertar esa bueno pues ese entusiasmo esa energía y esa potencia que hace falta para llevar estas cosas adelante que suelen ser más dificultosas que, eh, que, que, una, que una bueno pues que cualquier otro proyecto ¿no? eh, nosotros opinábamos que ya teníamos una desidia tal que, que, que no podíamos con ella y que <coughs> esto seguía existiendo de milagro Y decía el controlador que, que él opinaba lo contrario, que, que no de desidia y, y que oficiáramos lo que tenemos que hacer, que ya no hacer nada. Tenemos bastante claro que los que tenían el problema y era la administración, la que no cumple eh, los propios mandatos y era la propia administración, que no desarrolle ese real decreto sobre... Eh, no sé ni cómo se llama sobre medios de comunicación o tal que debían desarrollar las comunidades autónomas y que como no lo hacen seguimos en esta situación al llegar que no que no que no ni llegar ¿no? bueno pues a lo mejor a lo mejor y verdad al caso ya que aquí seguimos aquí seguimos en el 107.3 de la frecuencia modulada ¿eh? se siente mal pero bueno pues ahí está el 107.3 de la frecuencia modulada que se siente en algunas partes de de la ciudad de Ubiel y en algunas partes de los alrededores de Ubiel no se siente ni siquiera en toda la ciudad y no se siente ni siquiera en todos los alrededores y es una y una cosa curiosa porque bueno pues tenemos aquí un mogollón de, de equipos eléctricos para pa amplificar la señal y para tal y ni para dios ni para dios ¿Eh? lo único que sabemos lo único por lo que sabemos que tiene y por la cuando viene la, la factura de ¿Eh? De la electricidad, que ya es brutal, ya es brutal lo que consumen todos estos cacharros. Pero pero efecto en la emisión, pues para pues mí que, que no se nota, o, o qué sé yo, igual sería todavía peor si no estuviera en todos esos cacharros, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, el caso es que eso, aquí ¿eh? seguimos en el 107.3, la frecuencia modulada, y en el trúpulo www.radiocuca.org, que en principio, de momento, ahí no se, no se mete nadie. en la misión a través de, de internet, no se mete ni pero ya se meterá, no pasa nada. ¿eh? Decíamos el otro día que calculábamos que cada dos años venía de algún tipo de, ¿eh? de problema, fuera de, eh, de, de alguna entidad de gestión de derechos de autor, eh, en plan mafioso por supuesto, eh, de alguna administración, cada dos años o así vienen a, a tocarnos es es. Les analices, pero de momento, pues, bueno, quitamos, ¿no?, ¿Eh? quitamos hace ya, ¿cuántos añinos?, treinta y... treinta a menos, bueno, no está mal. por cierto que Anedonia está cumpliendo ahora mismo estos días está cumpliendo eh, cuánto son desde el 7 hasta el 15 8 años eh, estamos cumpliendo 8 años no sé decir la, la fecha exacta porque yo el programa en Tamón creo que fue no eh. la primera grabación de la que hay constancia lleve payares bueno pues, más o menos en ¿eh? estas fechas en este fecha estoy cumpliendo los los ocho añinos ¿eh? ocho añinos está cumpliendo una donera de dona conversables dentro de un mes o sí ¿eh? y ahora quería quería de quería hablaros de otra cosa ¿eh? bueno vosotros sabéis sabéis si estáis de sentir heredonia, como digo siempre, sabéis perfectamente que, bueno, pues que la, la, la vida laboral del heredónico miserable, pues llegue un poco sin nada, peculiar, digamos, ¿eh? sencillamente vamos a decir peculiar, eh, el heredónico miserable, por suerte o desgracia, yo diría más que por suerte, la sociedad más que por desgracia, bueno, no lo sé, eh, nunca en un, acento ningún trabajo, ¿eh? Y bueno, yo de hecho trabajo muy pocas horas, muy pocos muy pocas horas. Y, y la cuestión es que trabajo muy pocas horas en muchos sitios diferentes y móvame la de Dios. Luego, Panreva, como bueno, pues soy así de miserable, pues no tengo coche, no tengo quemador de dinosaurio muerto. No me gustan los quemadores de dinosaurio muerto. Eh, yo sí si puedo evitarlos. Hay temporadas que no, esta temporada complicada que estoy teniendo, pues no me está quedando más remedio que. que andar con el quemador de un familiar pues para acá y para allá y para, y para el otro lado no me está quedando más remedio y bueno pues fáigolo ¿eh? no tengo yo ningún problema fácil y eh, a ver yo cuido que Que lo diga yo, que los extremos son malos, bueno, pues sería una eh, sería una incoherencia demasiado grande cuando yo soy un, un extremista absoluto en muchas cosas. Pero bueno, sí que eh, yo sé, pues eso, el, el legas en redondo, por ejemplo, porque eh, bueno, pues pasa vos como a mí, o pasa como a mí, que, que tenemos manía, que tenemos manía a, a a los que quemados y no salen muertos, pues me gas en redondo, no, yo no conduzo, un coso de eso y tal bueno, pues yo sí, si yo tengo carné de conducir y si tengo que conducirlo, lo conduzo que no me gustan, que prefiero no hacerlo, pues me llega otra cosa pero bueno, a ver, yo como lo de, por ejemplo, eh, la alimentación hay gente que piensa que soy vegetariano no es verdad, pues en absoluto yo disfruto mucho con la, con la carnona, ¿eh? lo que pasa que bueno, pues prefiero no, no comer carnona ¿eh? como mucho pues préstame comerlas y más o menos que bien de un que bueno, de los baques no, porque gustame la carne ternera de no me presta mucho me más la de la de Gochu ¿eh? bueno, el caso ya que, que no tengo yo problema, que no soy integrista en ese espectro ¿eh? posible pues sí, me quiero prestarme más comer legumes, cereales y tal pues, no tengo yo problema para comer carne incluso pues puedo ser muy contrario a la carne pues a, a comprar para que a ver para explicarme a ir a un supermercado eh, y comprar una bandeja de de ya ya fechas y freírlas en casa eh quiero decir eso que si voy a comer a casa de alguien que lo tiene no lo como no, por supuesto que lo como ¿eh? o sea, a ver qué, qué, qué tan integrista pues en eso pues pues pues no soy ¿eh? no soy eh, mira, cosa rara no tengo ni puñetera idea de, de qué vino esto yo sé que estaba hablando de los meus trabajos que aún en en en, en Cadeos, y no sé por qué acabe con el tema de los integrismos y es raro porque normalmente ya sabéis que voy para atrás ¿eh? y, y sé de dónde de dónde venía ¿eh? Pero bueno, pues esta vez, como no sé de dónde venía, tampoco pasé nada. ¿eh? <risa> a veces, ¿Qué coño va a pasar? los vosotros que estáis sintiéndolo. Oye, los chateros podéis ponérmelo en el chat. Oye, pusiste a hablar de esto porque vez hablando de no sé qué, así, pues canseame, ¿eh? Podéis pues, echarme un gabito. ¿eh? Mira también cómo soy. Tengo ahí a Macetu, tengo a María y tengo ahí a Lenista, y, y no me dicen ninguno, ninguna, ninguna cosa. Ay, madre de Dios, vaya. A estos chateos, jodín yo que quiero hacer el programa interactivo y, y no, no, me, no me dicen nada bueno, anda, no pasa nada tampoco, oye, estarán haciendo esas cosas tendrán la radio de, de fondo y no van a estar ¿eh? delante del, ¿eh? del teclado ahí para pa darme gusto a mí ¿eh? <risa> suponer. igual que yo no estoy aquí para dar gusto a nadie ¿eh? estoy aquí para hablar, como para andar encima pidiendo a la gente que haga que cosas no, eso nunca eso no puede no puede ser no puede ser o sea que no, ah por el dinosaurio muerto me dice María y es verdad joder que no soy claro ahora ahora ya entiendo vale vale ya sé dónde viene todo y gracias María eh, la cuestión es que mm, eso pues eh, a mí no yo, no me gusta conducir temadores eh, de dinosaurio muerto no soy intrépido si te si tengo que conducirlos conducirlos como ahora que por pues, mis circunstancias personales no me queda más remedio bueno pues feo. De todas maneras, yo como no soy una persona por lo visto normal, soy un miserable, pues no tengo no tengo yo uno propio y cuando tengo que ir a los trabajos de otros que tengo que hacer adiós, pues quiero más de ir en transporte público. Bueno, pues resulta... que a mí, uno de los grandes incentivos que tiene el movimiento en transporte público, sea, en autocarro, o sea, en, autocar, o sea, en, en tren, pues, la posibilidad de, de ir un, un pedazo yendo. A mí me gustaba mucho, como os decía, el entramo del programa, me gustaba mucho el hierro, ¿eh? Y hierro en los medios de transporte, y una cosa que me gusta especialmente, y una cosa que me gusta mucho. Bueno, pues, entonces, eh, precisamente porque me gusta, una de las cosas que me joden, ¿Eh? me joden bastante y ¿eh? eh, lo típico de montarse en un medio de transporte de estos y, y que el conductor tenga puesto la, la radio al alto le lleva y ya veis que a mí me gusta más la radio pero la verdad que tampoco suelen tener puestos emisores de radio que <ríe> me afectan mucho son más bien de estos de, de música estridente eh, de opinadores de estos que se creen poseedores de la verdad Bueno, estas cosas que no me gustan demasiado. Y de normal lo que hago yo es procurar evadirme, eh, procurar evadirme en la medida lo posible de de, de, de la radio, eh, intentar concentrarme en el mío del libro. Y si tengo la fortuna de que no un muy alto eh, de volumen quiero decir el, la, la música, la, la radio, bueno pues consíguelo, consíguelo y, y soy quien a soy quien a evadirme ya ayer y no sentir la radio. Bueno, pues el otro día, ¿m? por mm, primera vez, bueno, no sé si primera, qué sé yo, igual no lleva la primera, y la tercera o la cuarta, no lo sé, ¿eh? soy muy viejo y pudo pasarme muchas cosas ya. Bueno, pero por una de las pocas veces en mi vida, por pues resulta que y, y, estaba yo, eso, ...a un autocar, intentando oír... y empezó a sonar una música, ¿eh? en la radio obviamente, tenían puesta la radio, y empezó a sonar una música. Que digo yo, joder, pero, pero está prestándome. Empecé a prestar atención, tanto a, a la música como, como a la letra. Y dije, hostia, pues si esto es muy interesante, estoy cantando, cantar es muy bueno. Tuve la fortuna de que, eh, porque claro, como no prestar atención, no sintiera la presentación. No sabía que cantar ya era. Tuve la, tuve la enorme fortuna de que cuando terminó el, el cantar en cuestión, pues volvieron a representarlo porque, a representarlo que decir, a presentarlo nuevamente, ¿eh? eh, porque resulta que ya era el primer single ¿eh? de un disco nuevo, de un grupo, bueno pues eh, con um, importante impacto comercial. ¿eh? Claro, en principio eso se supone que es totalmente contrario a lo que a mí me gusta, ¿no? Yo Yo suponse que, que la música comercial, yo rechazo la. Bueno, pues mira, vuelve a tener ¿m? relación lo que voy a decir con una de las cosas que decía al, al principio alentamos del alentamos del programa que era eso de que con el tiempo ¿m? volviérame más repugnante. más repugnante para con los libros, ya no llega quien a leer cualquier libro más repugnante para con las películas ya no soy quien a ver cualquier película que me pongan delante de fecho rara y es la que me engancha pero decía yo, ah, no, me, me, no para la música no, todo lo contrario ¿eh? para la música soy mucho menos repugnante eh, para la música, cuando era yo era muy integrista ¿eh? yo cuido que no me fijaba na la calidad de la De la música, o no la calidad, quiero decir, en, en que me prestase o me dejase de prestar. Eh, a mí lo que me interesaba y era ser Pulu. ¿eh? Yo qué sé, pues yo sentía mucho punk. Ya sabéis que yo uno de los estilos favoritos. Pongo lo poco, aquí en Anadonia, pongo un poco punk. ¿eh? Pero bueno, que, vamos a ver, aquí en Anadonia, como yo un programa de falar. Cuando pongo un cantar, interesarme que sea largo para descansar, para dos o tres cantarinos Que pongo en ¿eh? todo el programa, pues interesarme que sea largos para para descansar un poco el garguelo. ¿eh? Y claro, los puquis tienen la puñetera manía de hacer cantares muy ¿eh? muy cortinos, de minuto y pico, dos minutos y pico. Entonces, para eso pues, pues, no pongo cantar. ¿eh? Prefiero ponerlos de otro de otro estilo que oye pues que me ¿eh? que me abulte un, un... que por lo menos sea un poco el ¿eh? que no me disguste. Bueno, pues la cuestión es que yo en aquellos tiempos eso sentía muchos grupos punkis, pero, oye, si los punkis en cuestión se hacían un poco comerciales o seguía haciendo lo mismo, pero por el motivo que sea bueno, pues empezaba a interesar a la gente en general, pues entonces a mí decían de... ¿eh? yo negaba, me iba a seguir sintiendo aquello que yo os gustaba a los pijos. ¿eh? Y, y un grupo podría ser extremadamente bueno, de otro estilo, y ya no digo punkis, pero igual, aunque fuera bueno, si eh, si salía en, en las radios comerciales, pues a mí ya no me interesaba, ¿eh? ya no me interesaba. Bueno, pues ahora, por fortuna, ese integrismo de xelo, de Xelo atrás. Y eh, la música, ¿eh? que yo siempre digo que de hecho sería más rápido decir la que no me gusta que la que sí me gusta, ¿eh? sería muy muy difícil ¿eh? muy difícil decir toda la que me gusta ¿eh? la que no me gusta sí porque son cuatro o cinco estilos que ni siquiera porque mira por ejemplo supuestamente el reggaetón no me gusta ¿eh? pero mira hay grupos de reggaetón que sí me gustan porque, porque yo que sé calle 13 tienen temas de reggaetón que, que bien que me prestan ¿eh? ¿Ves? nunca puede decirse de, de este agua no voy a beber Eh, eh, bueno pues la cuestión y que el grupo esté en cuestión pues tiene un impacto comercial bastante grande yo sí sé que existen y he de sentirlo en, en los medios más tradicionales en radios comerciales o en discobares o en cosas así nada, y por embargo pareceme que son buenos no son a lo mejor eh, una banda que diga yo, estoy farto de seguirla, presta mucho, depende de todo lo que sea, que no, no absoluto, simplemente los cantarinos que se por ahí, pues me quedan tan mal y bueno, pues hay una banda que se llame Amaral ¿eh? y que por lo visto sacaron ahora un disco nuevo, va a ser este año, no sé en qué mes ni en cuándo Eh, pero bueno por lo que sentí en aquella en aquella radio en aquel tocar de eh, algo reciente muy reciente esto puede ser que llegue el el primer single y oye yo pido vos que lo sintáis pido vos que lo sintáis porque pienso que la música bueno la música está bien pero a mí lo que más me llegó fue la, la letra me ¿Mm? gusta mucho esta letra eh, Sentilo y ya me diréis y bueno ya me diréis coño que ahora en el chat tengo una masa María que más eres tu bienista en, en marcharon bueno bueno pues no, María siente esta letra y a ver si te gusta a ti a la venga sentila Bueno, si ¿sí suena sí sigue sigue sintiendo anedonia ya en la recta final ¿eh? aunque bueno que como bien tienen dicho por ahí de algún de algún amigo ¿eh? de algún compañero de esta de esta emisora desde que la anedonia empieza a despedirse hasta que ¿eh? termina el programa poco pasar un voy a pasar un buen cacho nada ah, pues estamos a cantar amigo gusta la de Dios, eh gusta la de Dios Eh, bueno, eh, en Anedonia son ave Sabéis que suena, suena absolutamente todo Eh, suena absolutamente todo Pero bueno, curioso Como me llamó tantísimo la, la Atención este este cantar Cuando, bueno, supuestamente Y eso, un grupo eh, del lo que parecía, bueno Y que eh, no me importa ya eh, hay años cuando ya era mozo hubiera me eh, importado los dios eso es un motivo de, de rechazo ¿eh? y engaño por fortuna no ya, eh, un año lo que más me sorprende y que bueno pues que sean comerciales y, y famosos cuando son buenos eso sí es lo que me extraña porque normalmente la eh, la gran mayoría de lo que salpura es de lo que se populariza y es para tener pucharra ¿Eh? una pucharra terrible ¿eh? como bien decía, acuérdame una, una noche que estaba aquí el, el, el pistolero maniego haciendo el programa conmigo y era muy curioso como ¿eh? porque bueno, pusimos un, un cantar de, de hombre G o bueno, no me acuerdo si era que estaba el pistolón maniego en el programa o estaba yo en el de él que bueno, como pasan las dos cosas eh, eh, abundantes veces pues bueno, podía ser cualquiera de las dos Y sé que en un momento dado pusimos un cantar de, de Los Hombres G, ¿eh? Eh, un ska de Los Hombres G, y bueno, pues... Luego comentábamos, ¿no? Y dicho él una cosa que ya era muy interesante, ¿eh? y estuvo muy bien. Dicho, eh, qué mala... ¿eh? Mira qué mala ya la música que se falla ahora, que ponemos a Los Hombres G y parecen los que son realmente muy buenos <risa> eso que antes igual los compararemos con lo que había y eran una mierda pero comparándolos con los de ahora pues resulta que que son una gran banda Hacían ¿eh? una música muy muy interesante y por cierto que al, al sentir el la letra del cantar este que que os puse ahora Eh, una de las cosas que me llamó la atención y ¿eh? que bueno pues también fala de, de universos paralelos que ya sabéis que ¿eh? que yo últimamente me metido en ese ¿eh? todo me metió en ese tema a ver digo mucho utiliza mucho el concepto que de... luego pásame... pásame una cosa que la de que yo vengo aquí fuego el programa falo y no tengo ni puñetera idea después cuando cuando termina de que ya lo que ¿eh? que de lo que falé Y el otro día yo con un grupo de personas que, eh, que también fue un programa de radio. Y entre ellos estaba el, el, mi amigo el Raposo, ¿eh? el de la Hora del Raposo, un programa de música que curiosamente, a mí que no me gustan los programas de música, la Hora del Raposo, pues gusta bien. ¿eh? Y también un programa muy ecléctico en el que suena desde un cantar de ópera hasta un reggaeton, si fa falta. Bueno, igual me mata porque yo cuido que reggaeton no sentí nunca. Ese, bueno, sí, Calle 13 creo que de alguna vez los puso. Bueno, qué sé yo, suena mucha música, suena de muchos estilos. Suena ópera, suena ska, suena rock and roll, suena de todo. ¿eh? Suena de absolutamente todo. Y un programa muy guapo. Martes a las 8 de la mañana. al menos que a las 8 de la mañana. ¿eh? <risa> a las 8 de la mañana está aquí el, el Raposo dando el top. Bueno, pues resulta que ese día el Raposo, hablando de mi programa, dijo, amigo, coño, pero está, me fui tomando muchas gracias o que contaste sobre esa religión y tal. de la que fales tú, yo, religión, cuál? Sí, ome, sí, esa que fundaste. Tengo que fundar una religión. Luego acordéme que sí, efectivamente, uno fundeo una religión. ¿eh? Pero sí que la idea de los multiversos, la teoría de los multiversos, podría ser perfectamente usada por una, una religión, ¿no? Una, una creencia en los multiversos que, que negara el, el, el derecho hasta el pataleo, ¿eh? Porque tú no puedes que de la tu situación, porque si existen eh, universos infinitos, existirán infinitos universos eh, en los que existiera una persona igual que tú que esté en una peor situación. Pero claro, al mismo tiempo existirán infinitos universos en los que una persona idéntica a ti esté en una situación infinitamente mejor. ¿Eh? Al final resulta que la, la, la religión esta de los multiversos a lo que llama y al estatismo ¿eh? y eh, absolutamente estático. En realidad, si todo puede ser, y todo puede ser mejor. No, todo y mejor ya ¿eh? en, unos en otros universos paralelos y al mismo tiempo todo y peor en otros muchos universos paralelos. Para qué hacer nada, no? ¿Mm? Vamos a, a trabajar con lo que hay. Ay, es horrible. ¿eh? al final y una creencia totalmente conservadora yo oh, qué mal no qué, ¡Qué chungo joder vaya pues pues ya una y una verdadera pena nah, no, Mejor no me metáis en ninguna religión ni en esta ni en otros que, que son todos muy chungos y bueno cuido que esto va va a ir va a ir terminando ¿eh? Eh, porque bueno pues no quiero llegar muy tarde a a la mi casa ¿eh? porque mañana no llegue a lo mejor tenga que madrugar mucho y el agua digo, digo estas cosas siempre siempre tengo dado alguna excusa para pa acabar el programa ¿Sabes cuando no tengo excusa para pa acabar el programa? No tengo excusa para acabar el programa cuando está alguien haciendo aquí el programa conmigo, eh. Eh, mucho tener invitados. O cuando está chat animado me proponen cosas y tal, pues entonces es tampoco, tampoco tengo yo ganas de acabar el programa. Pero bueno, sí que os digo que yo de verdad, oye, voy a intentar con todos con mis esfuerzos, pues volver a hacer este programa con una periodicidad más o menos regular. De verdad, que lo no intento. Oye, y, y de verdad que, que esta vez, si, si no estoy viniendo con regular, otras veces es por pura vagancia. ¿eh? Otras veces igual no venía por vagancia. De alguna vez eh, suspendí a Netonia por un tipo porque sencillamente no estaba viviendo no veo. No hay excusa. No hay excusa porque la hora de Raposo llegó a hacerse de Tailandia. ¿eh? Bueno, pues no hay excusa para no hacer a Netonia por por por notar en Nubia o no, pero bueno, yo a lo mejor no soy tan tan técnicamente activo como como el compañero Raposo. que que aquí, Marie, me me dijiste aburrida, no será me dejaste. Yo no te llamé aburrida nunca. No, pero no, pero bueno, que sí que yo de verdad que voy a a intentar venir. Si no vengo, eh, pensáis que esta vez no llevo propaganda, que llegué por una por una cosa muy muy importante, eh? que bueno, pues para bien o, o más bien para mal, o bueno, no lo sé, y es tremendamente importante y pienso que merece más la, la atención o lo mejor que, que anedonia. Pero bueno, voy a intentar combinar las dos cosas, ¿no? Siempre sí, sí. Eh, yo creo que, que, pueden, que pueden combinarse ¿eh? perfecta, perfectamente. y bueno nada pues ya con esto me temo que que va a haber que desdicharnos esta noche Un saludo muy grande para toda la gente que tuve en el chat, pese a que resulta que yo pensaba que ya no un día venir Snyder, después de tanto tiempo Aquí tuvo María, aquí tuvo eh, Maceto y aquí tuvo Enista, que se estrenó en el chat esta noche Un saludo para todos los que no tuvieron en el chat, pero que yo sé que, eh, que seguramente me siguen eh. Un saludo para el Fóbico, un saludo para Fuku, un saludo para el Cabezón, para más gente para todos un saludo especial para josefina si estás sintiéndolo sintiéndolo a vez del 107.3 de la frecuencia modulada un saludo para todos y de verdad que no busco ya ni yo la semana que viene voy a intentar estar aquí y espero que todos nosotros tienes también vale venga un saludo bien lo que ha en el colegio señor maestro Para que ahora sepas Que esto es un cabelo Pura y simple tomadura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 Y oficiales, punto final Y mucho cuidadito Con recordar quién fuera el delfín del anciano general Aunque ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las arcas del Estado Rompe ya tu silencio Dale duro que te dio primero Un a la disciplina Piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Que no te toquen no no no te no no no te no no te no no no